El Simón Edward Por una ciudad mejor Una realización nacional No quiere esto, no quiere que la paz Hay una semanita más de Sholky no sabemos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta, ¿Hasta cuándo, Billy? Sabes de algo. ¿Hasta cuándo? ¿Te enteraste de algo? No, señor. No sabemos nada. ¿Por qué no Estamos sabemos en nada? la nebulosa de la información. aquí? <risa> la, la nebulosa de la información, el nuevo Soy no, yo, yo quiero, Sueno ¿verdad? más chillón que de costumbre. Hola. ¿Vos? Hola. No. Vos auriculares no. son más berreta que los Hoy otros. me parece que te estás escuchando como realmente sale tu voz al aire. 418204 es el teléfono.com. La dirección de correo electrónico y de Messenger Hola, pueden hablar conmigo. Ahí está. ¿estás conectados ya. Ni a par. Bueno, conectate y empezá a charlar con la gente. Nuestro amigo George Clooney, W. Bush, el hijo de George Bush más grandote, el que es presidente de Estados Unidos, el tipo republicano conservador, un tipo que le dio mucha plata. Le estás haciendo objetivos. Las asociaciones de, que cuidan los derechos de, de autor La RIA, que siempre hablamos de RIA ah, la obvia. Ah, Todas esas empresas que se dedican a tener un millón de abogados Y hacerle juicio a un montón de gente Que supuestamente, algunos y otros de verdad Bajan música y bajan películas de internet Y hacen piratería, bla bla bla bla Entonces, claro. Bush, que tiene toda esa banca por detrás Bush tiene un iPod ¿Sí? Tiene un iPod. entonces en una entrevista lo sacó. filmada lo sacó, peló el iPod. Oh. Le dijeron, ay, ¿tenés un iPod Bush? Sí, y dice, sí, ¿cómo no voy a tener un iPod? era Jufle Ese que se llama sufre No, no, ese es el que tenía el viejo. Ahora se compró uno, un nano o uno de los otros, que se ve. Se ve, vos ves la tapita o, del disco. Un muñeca brava. Entonces, <risa> le dicen. Yo, yo lo entendí. Es que Martín nunca vio nano en su vida. No. Una no, novela. Bueno, no. entonces le, dentro de la entrevista le pregunto, ay, ¿qué música tenés y dice ah, a mí me encantan los beatles, tengo el que es que fácil el... el Rolling Stone y también Tchaikovsky. tengo el iPod lleno de música de los beatles, Mira, ¡Pirata! epa, ¿qué pasó? No. Beatles... ninguno de los discos de los beatles está licenciado para uh -huh. bajárselo a través de iTunes, eh, e que es el programa que no me, me digan no que los por los eso jugadores? lo van a condenar al infierno y no por lo otro Es como el Capone, que al final lo condenaron sí, por bueno, los impuestos Exacto, bueno, entonces el tipo o se los bajó ilegalmente O ripió los discos O ripió los discos que, de acuerdo a lo que dijeron eh, de, A, que que, a, a principios de años, los de la RIA, es ilegal Vos no podés ripiarte los discos ¡Ah! Pasarte no a un reproducto de que Así que Bush eh, está en estado de ilegalidad Está, inve está a siendo investigado. No se, sabe, no se sabe si va a ser investigado. ¿Qué? A lo mejor sí, a lo mejor no. Está bueno que cada programa tiene su postura de por qué Bush está en, en la ilegalidad. Según nosotros nada más que porque ripió un disco de los Beatles. No puedes tener bimba al y mundo y todo eso. A nosotros del todo no nos termina de molestar. No nos importa eso. ¿eh? Por ahora, a ver cuándo. Eh. Pero señor... Dígale no a la piratería. Y no tiene nada que no, ver. No, que la piratería eh, se expresa en muchos niveles. En Bush en todos los niveles. Sí. Y seres humanos comunes como nosotros solamente en copiar de los CDs. ¿Exacto? Está bien. Sí. Una justa reflexión. Me felicito a mí mismo. Sí. Bueno, <risa> menos mal. Hay mira, gente si que empieza vos, a que tomar no. pie. Mira, parece el, el, el, el, el episodio del de, silencio de los inocentes <risa> me salió. Pobre. te de... <risa> llega a ti. Vengo corriendo y no me descarguas. <risa> Claro, porque como me duerme la siesta y viene corriendo, es una combinación insalubre. Bueno, vamos a arrancar con una banda japonesa que se llama Supercar, haciendo White Surf Style número 5. El estilo de surf eh, blanquito número 5. Arrancamos yo el Kipalki. Oh Andro Machai y nos cuenta la única noticia del día que nos interesó Hoy, obviamente La única noticia que interesó a la editorial de Yolki Palki hoy Es que dos muertos son el resultado ¿Cómo nos puede interesar eso? Dos muertos No, si empezás dos con dos muertos, muertos sí, no. parece que va a decir Dos muertos hicieron algo No, dos muertos ¿Y es el resultado ah. de ser arrollado por sendos coches sin conductor <ríe> en coches en conductor arrollaron más en dos peatones, peatones o personajes que murieron que terminaron muriendo por eso están en condición de muertos en el acto o no capaz que después de algún inter intervenciones que intentaron de redes cobrarle las vías Cu cuando cuando arrollados están muertos o fueron muertos después arrollados no y no se sabe qué y ahí tienen que decir usted, ah qué era el auto del auto Fantasía el de Batman por qué quién auto era, sin un... oh, oh, oh. era KIT? esquivan era <risa> Kit nuestra pasión? Eh? <risa> no dos personas fallecieron hoy en el País Vasco una en ah, luz y otra en Aloncete y parece que están desarrollando un nuevo arma de autobomba sin claro. conductor pero no no Te tiene nada dirigido. que ver Fueron fallecidas, o murieron tras mm. ser arrollado por dos vehículos que en el momento de los hechos carecían de conductor. ¿Se tiró el tipo que lo manejaba? no de, primer... Después sí aparecieron los conductores. Ahora les cuento. ¿Tiene asiento yector? Quizá, no. Ah, pudo haber sido. El primer siniestro ocurrió a las 17.45. A esa hora un hombre estacionaba su monovolumen... Su vehículo sí. en un garaje uh -huh. Y salía del mismo Tras cerrar la puerta de entrada Junto a ella y ya en la calle Se detuvo a charlar con una mujer Que viste como son los diarios españoles La mujer es M-R-A-A -A. María Robota Analía Amenávar Perfecto, de 55 años de edad y vecina de la ciudad. Instantes después el monovolumen atravesó la puerta del garaje y arrolló mm. al hombre y a la mujer que falleció. La mujer ¿El, el, mató al propio dueño. No, al ¿Christio? revés, mató a la pobre vecina con la que se puso a hablar y el vecino, y el, el dueño no. ¿Por qué no? Porque, porque, porque, era porque sufrió apenas una claro ah, se, bueno, se, no? se puso ah, celoso. Se sí, puso sí, celoso sí. el coche de que este muchacho estaba hablando con la mujer y fue y la atropelló. Stephen King. Claro. Claro. Y el Monovolumen, pero Christy no era un monovolumen. No sé qué es un monovolumen. No sabés lo que es un monovolumen. No. Pero escuchemos entonces. Ay, no, ¿por qué eso? Es Significa que toda la estructura del vehículo, incluidos los anclajes de la suspensión, uh, incluidos los anclajes de la transmisión, sí. están todos vinculados ah, no. al casco del vehículo y no están vinculados a lo que sería en el caso convencional el chasis. Eh, al chasis. ¡Oh! Bien, Qué gran. Qué Mi no. Qué Que no te tenía fierrero. Sí, era así. El tuerca de Jolki Palki. Pero, chasis y carrocería. Yo, yo, yo sé si veo en la calle el monovolumen pero todavía sigo sin poder explicar cuál es. Eh, el gordito, es, el redondito. <risa> ¿Qué gordito el que pague el clase A, todo eso que son gorditos? Claro, son monovolúmenes. exacto El 206 también. No poner el 1 pero es confuso al volumen uno dice mono volumen y yo me imagino un auto para una sola persona eso ah. que se veían que en el futuro en el año 2000 en el, en el año 70 o los viejos eso lo bmw que se entraba por el techo que claro. jodido el futuro de, del pasado no el sí. futuro del pasado así esos que imaginaban antes en el 2000 hoy hoy que era que hablábamos ah, de la realidad virtual eso que ¿Qué con ahí? la realidad virtual ¿La realidad? está ahí está, está, está, está cerca, viene por el lado de internet la policía investiga tanto las causas que motivaron el suceso como el de otro ocurrido esta tarde en Alonso Tegui, en Vizcaya eh, donde un hombre de 49 años el viejo, le da, Vizcaya. El viejo Vizcaya. este hombre se llama JLBM decime, JL Juan Luis BM eh, borges maen borges maen borges maen es Main. alemán claro. borges Main. y fue arrollado por el turismo que estaba preparando una vez más nos adentramos en el lenguaje español sí. a la hora de redactar yo interpreto que turismo sería como un coche con Au, claro, no, con una, maletas no un auto de carrera no un auto de carrera claro un auto de carrera un turismo ah, un es turismo. verdad porque es un, un sea tibisa sí, sí, los Seat Ibiza claro. son pistero y es pistero eh, eh, mira que... necesita tres personas para atender un gallego sans lo atropelló yo que creí que era porque se el iba de viaje. cantante no se sabe yo creí ¿Qué? que se iba de viaje y por eso había conseguido un audio con la publicidad que lo había embaucado pero ahora me enteré que no Después escuchemos de todos modos la publicidad deambula por los caminos me voy el recorrido dale y por los que jamás volverás a tener La oportunidad de recorrer. Obvio, porque... Exactamente. Está una publicidad que cumplió con su está palabra. Bien. Está bien, está bien. Lo que prometió, cumplió. Cumplió una parte, porque le prometió también haber ido a recorrer los lugares y no, no ni siquiera llegó a recorrerlos. Pero no dijo si antes o después de muerto. A lo mejor está... Pro... Hmm. publicitando un viaje al más allá es posible el suceso con este turismo tuvo lugar a las seis y media cuando el Seat Ibiza, este coche turismo en el que la víctima y un amigo estaban trabajando comenzó a deslizarse eh, che, chicos encontré la uña de otro en la gracia mesa gracia. y la tenemos toque? en exclusiva la por... uña de Delfrade. Sí. no no sé. se la había mucha gente acá. Uh. Bueno, gente que ven, bueno. <risa> <risa> <Cuando> se, <risa> un amigo que estaba Todo el trabajando punto, eh, comenzó a realidad. deslizarse por la rampa en la que estaba estacionado JLBM sí. Borgsmann trató de detener la marcha del auto creyéndose un superhéroe, supongo, ah, se no. Se puso adelante. Tengo una anécdota después. Dale, pero este lo arrolló causándole <risa> la muerte. Intentó pobrecito <risa> se paró adelante de la pista. Sí. Al ah, que paraba el tanque, que claro. para el... estiró el brazo. <risa> Es Neo, es Neo, puedo sentirlo. Pero uno en un momento cuando ve que ya no lo aguanta más, salta y se sube arriba el carro no. no se tira abajo, a ver si lo engancha de abajo. no, no a mejor, mejor no. no hubo tiempo, bajó rapidísimo y lo arrolló. Lo arrolló. Está bueno porque todos se arrollan. ¿Cuál era la anécdota? Bueno, hace mucho tiempo yo era chiquitito, y ahora ya no lo soy más, eh, mi papá tenía un Reynolds. Ajá. Y arregló Renault 6. Dale que me crean 6 audios. Cu Uy, cuando lo compró mi papá ya era viejo también. O sea, estaba medio cachosito, pobrecito. Ajá. Pero era lindo auto, lo queríamos. Era un comercio. auto hermoso. Bueno, en una época la Garanosa tenía problemas con el arranque, con el burrito de arranque. O con la batería, no me acuerdo. Entonces, a la mañana temprano cuando llegamos para el colegio, a veces mi papá tenía que empujar el auto hasta la bajada del, del garage. Sí. Uh -huh. Lo empujaba hasta que cayera, entonces mi papá tenía que correr correr la... el auto y meterse adentro, poner segundo y sacarlo. Claro. Un fenómeno. Y así me cagaba de las patas, obviamente yo iba derechito contra la pared. No, así eran era, era mis mañanas antes de ir al colegio. A ¿Sí? vos te dejaba dentro del auto. Obviamente. Empujaba el auto. Sí, si, yo, yo creo que la, la trabajadora social el, el, le hubiese quitado la tenencia. Por... Claro, no había nadie RT y esas cosas. Y a veces eh, decir si que era un garage de barrios pisos porque barrios pisos, porque a veces. A la primera bajada no funcionaba. funcionaba. Ah, sí. tenía un segundo intento. Sí, por las Tres vidas, claro, tenía. Sí. La cuestión es que Sholky que hace una vez más servicio desde la radio y ofrece una serie de consejos prácticos sobre el uso de automóvil para que no te pase lo que le pase a esta gente, que sí. son las muertes tan absurdas. A mí me viene bien esto. A ver. Hablemos un poco de los mitos y leyendas del automóvil. Ah, pues. ¿Qué efecto puede producir la cebolla en el filtro de aire? ¿Eh? ¿Saben? ¿Qué... ¿Cómo, ¿Cómo llega a la cebolla al filtro de aire? Porque hay todo un mito de que podés usar la cebolla al filtro de aire para beneficiar justamente el trabajo de filtrado. Ah, está bien, no es una forma de cocinar cebolla mientras va cocinando, mm. ni manejando ni nada. No, eso es lo que nos propone después. Ah, a ver. Bien, de aire, no sé si pues usted a la cebolla le pone un poquitito de lechuga, tomatito y aceitito se hace oh, una Dios. ensalada de maravilla. Dios mío. ¿Quién es Kike Wolf el que habla? No, es. Eh. Au level creo que se llamaba. Después, después pasó la página, si sí me acuerdo. A todo el platillo al final. Ah, no, y el que viene ahora es mejor. Escuchemos primero el planteo. El tema de agregarle aceite en el gasoil. Ajá. Está bien. Es como mezclar, está bien. Hacer en ¿Qué pasa? Si mezclamos aceite. ¿Es bueno? Agregue de fluido de edición hidráulica eh, las noches de luna llena Ajá. en las proximidades de un cementerio sí. mientras usted reza una letanía en latín. Uh, creo que fue irónico. Me, me... Está bien. Agregue de fluido de edición hidráulica eh, las noches de luna llena en También las proximidades nota. de un cementerio. Que las torcas son medio raro. Revive el auto de esa manera. Claro, lo que está diciendo es que llega a tal grado de misticismo que usted es un ridículo por pensar que puede o sea. llegar a su eso. Oh, es un gracioso. La gente que está vinculada sí. al mundo del automovilismo es sí. muy simpática. Yo, yo soñé con la esperanza que un día alguien recoge... Soñé con la esperanza. Sí. Soñé con que algún día sí. tener es la triste. esperanza... Eso, imagínate. <risa> Déjame... tan lejísimo de eso. Lo que voy a decir, siguiente a lo que acabo de decir, justifica la, la, la, la no burrada que dije. La lejanía. <risa> dijo letani eh, no que algún día alguien nos levante y, y juegue con nosotros también <risa> Ay, es que lo único que nos puede levantar es, sí, es lo ¿no? re por, por decir alguna estupidez que no le convenga pero con no si sé, pareció pareció video macho esto ¿sí? ¿sí? ¿sí? Ustedes ven, pero caen no pero no, que eh. en papelito iba a decir algo y de repente ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! <risa> a, ver, a ver a ver a ver nenito nenito no ¿Dónde está tu mamá mamá está allá. <risa> <risa> ¡Eh, no, vayémonos con un consejo al especial de la semana Ah bueno ¿Usted sabía que si tiene puesto el cinturón de seguridad Aparte de ir más seguro en su vehículo Tiene mucho menos riesgo de que lo roben o lo asalten? Aniversario no sabemos cuánto de ¿qué? Chernobyl, así que festejamos 20 música años. rusa, música rusa. Hoy, hoy le toca a primero Skopje haciendo volsol que y después Leningrad. Ah, <risa> <haciendo risa> esto no sabe Kipko. pronunciar, no, no esto sé. no sabe. <risa> <risa> Золота, никому ни с кому. Не забудь о своем отце, пожалей его старика, не валяй дурака. Золодце, ты же видишь, погоны золотые блестят, город полон, красивых солдат, безнадежных солдат. Силых солдат и наземных солдат. Город красных фонарей станет улицей твоей. Только сердце не вели. Только ключи мне зарыв. Свой наряд за много солнце лицы гов, ты успеешь, не скучай, если ты не хочешь. 04, yeah. línea directa con Chonky Palpito Hola, soy Valeria de Ramos Mejía y llamaba porque quería saber de qué ciudad era el 0341 <ríe> Gracias yeah, okay. 411-8204, yeah. línea directa con Chonky Palpito Сына. Твой сын не такой, как был вчера. Вчера я был рокер, вчера я был рейвер. Сегодня хип-хоп нам делать пора. Оп, хап, liki тоже kupi kupię Hip hop jest ta mama, hip hop jest сейчас mama Łatwoż to ci хап czas naszej brody zgrali Hop, hop, hip hop, hop, hop, hip hop, hop, hop, hip hop, Делаем hip-hop hop, hop, hop, hip hop, hop, hop, hip hop, hop, hop, hop, Я опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Стритбол и девчонки, моя атмосфера, ну в общем, хип-хоп нам делать пора. Оп, хоп, хип-хоп, оп, хип-хоп, оп, хип-хоп, делаем хип-хоп. Оп, оп, хип-хоп, оп, хип-хоп, делаем хип-хоп. Оп!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 i came across a a at the speed of este no es tu ranking, es el The Last FM Ranking. Para participar del ranking Last FM, instale el plugin de audio Scrawler en el Queen Amp o el Windows Media Player y a cada tema que escuches se le sumará puntos. Consulta las bases en www.last.fm. The last FM Ranking. cuatro once es el teléfono .com, la dirección de correo electrónico y messenger y messenger y si quieren se pueden agregar y hablan con Billy. bueno ya está la nueva versión pronto. de messenger Z. Uh, messenger Z. Z. en breve el chat online directo de sholkipalki.com.ar sí ah es verdad quién sabe dentro pa de poco esperenla no se metan porque no no va a haber un, un obrerito en construcción sobre y todo porque se... Nick todavía no nos dio Uh, mira ahí tiene Billy, ahí se agregó alguien Comisión. viste rodrigo petri gente nueva que se agrega a foy palky bueno el 2 de mayo queremos que Para ese permitir que esta persona <risas> vea su estado de conexión permitimos a hacer sí, permitir ¿No es un compromiso aceptar, de toda no, la vida no discriminamos dale nunca. rodrigo petri uno más va Hola. el 2 de mayo bienvenido Ajá. sale el disco nuevo de tool una banda que a mí personalmente no me gusta mucho pero que ¿Pero? le encantaba a Enrique Iglesias no al otro, el hijo de <risa> Es verdad que tenía el, el chongo, dibujado ¿cómo en la se llamaba? Estoy escribiendo welcome. ¿Cómo se llamaba? El hijo de Bienvenido, no sé, el no hijo se de queda. la mexicana que cantaba, La Lía. El... No, no, el... Castro. es ¿Y como el el se llama? Castro. Le tiene un nombre además de una Roña Castro. Eso no, es un no apodo a los su... Cristian. Cristian, Cristian Castro. Sí, bueno, él era fanático de No, pero hay un montón de gente Eh, con cerebro y que, que le gusta Tool uh -huh. es una banda que tiene muchos seguidores entre entonces gente que le gustaba el, el, el rock pesado clásico de la década del 70 y ese tipo de cosas música progresiva rock progresivo bueno el 2 de mayo sale el disco nuevo de Tool se llama 10000 Days 10000 días y qué pasó se filtró el disco no sabemos quién lo filtró se filtró de cuando aparecen internet esas cosas no se filtran nadie con cebolla la... es en internet antes de que salga la venta sí. entonces toda la gente toda esta ah, dijimos cebolla dos veces en comunidad sí. yo vengo de comer aros de cebolla dale toda la comunidad está comunidad sí, perdón <risa> <risa> aparentemente son todos fanáticos de tool y los 11 temas del disco de tool está aparecieron en el, todos en el ahí, top, 100. top 100 de hecho el primer corte el primer single está en el puesto número uno saltó 493 puestos de una. Hasta el puesto número uno. Es sí. como me ha parecido el ranking de la TP. Una vez ganó un torneo de claro. porquería y... y, y ¿Vos, y vos lo escuchaste y ayudaste a que suba? Yo lo escuché lamentablemente y ayudé a que suba, sí. Muy bien. Muy Pero mal. Sí, y era el malo otro, El otro ingreso que es un poco más interesante es Gnars barclay que esto lo vamos a escuchar la semana que viene. Hoy vamos a escuchar el de Tour porque llegó al primer puesto y bueno. Eh, nos obligan que, las corporaciones. El, viene eh, a viene Que es una de combinación de un rapero que se llama Silo con Danger Mouse, que es un DJ que ya hablamos de él. Valiente. Claro, que sí fue muy valiente porque fue el que hizo el, el álbum gris, el gray Álbum, que mezcló el álbum blanco de los nah, Beatles con el álbum negro el de Jay-Z, que <ríe> era un rapero. Sí. Bueno, tiene un tema nuevo que se llama Crazy, que de entrada ya fue al puesto número uno en Inglaterra, primero en Inglaterra, después en Estados Unidos. Y que Está medianamente interesante. Pero eso para la semana que viene. Ahora vamos a escuchar lo primero del nuevo disco de Tool, se llama Puesto número uno. Contra los gustos Irwan de la Team. casa. Excepto, excepto. <risa> Incluso, de, para mí desde hoy, toda la música es mala. De todas formas, <risa> dura siete minutos, nosotros vamos a escuchar. Tren ¿Siete? nomás. No escuchemos los siete. Es para Nos que lo escuchen un poco. Después lo hacemos de cortina. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos algo tropicaleros esta noche, tenemos a gran parte del staff durmiendo, tenemos a Luciano Redigonda soñando con los angelitos y al señor Jesús María Torres con el celular apagado y seguramente también durmiendo, salvo que le guste que lo llame y le despierte y le vibre la que le deje. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín Palo, y te saludo porque estás a mi derecha, yo quien habla como siempre, soy Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramiro. Gracias, gracias, gracias, así me gusta con la cortina que corresponde. Damos comienzo a la presentación de este micro deportivo que tiene por característica especial con con la más y sana pura verdad y con el profesionalismo que nos caracteriza por eso señores empezamos a hablar de deporte que nos interesa, por eso empezamos a hablar de las cosas lindas que tiene el fútbol y el vole y todas las cosas gracias ahí por estar, ya vamos comienzo este micro deportivo comienza la emoción desde ahora y hasta las 9 de la noche, el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo Lo importante es estar acá y pensar que las cosas salen bien Porque uno quiere poner lo mejor de sí cada noche No te, no te venimos poniendo lo mejor de las cosas Porque pensamos en el deporte Porque pensamos que la salud es deporte Porque la salud es buena Y porque la salud mental viene acompañada de un ejercicio físico Y porque el ejercicio físico es importante Y porque consideramos que el deporte es nuestro interés ¿No es así querido Martín para hoy Sí, el deporte es muy Gracias importante. querido, gracias El tenista español Rafael Nadal volvió ayer a proclamarse campeón de la serie de maestros de Monte Charles. Sol derrotado por segunda vez consecutiva en una final del número uno del mundo. El suizo Roger Federer por 6-2-6-7-6-3-7-6. Quiero, y quiero, no y es menester. El ranking no te ve que no preocupa, querido Martín. Para hoy tengo una sencilla pregunta algo que hacerte. Vos se te despertaste a las 9 de la mañana, bajame la cortina un poquito porque me pone la reunión, soy histérico, histérico porque no tengo a Jesús María. Estaba saliendo, estaba de joda, estaba pasándolo bien estaba preocupado porque otra vez Nadal le iba a ganar al maldito y pobre querido, queridísimo, querido suizo. ¿Por qué siempre Nadal le gana? Nadal le gana porque se levanta más temprano a la mañana y como al que madruga Dios lo ayuda, siempre lo ayuda a Nadal. Federer es ateo porque es suizo. ¿Cuál considerás menos hijo de puta de los dos? O sea, ¿cuál querés que pierda? Yo Federer lo veo con una simpatía, una trascendencia, está más allá del bien y del mal. Y que Nadal es un hijo de puta, a mí me parece, por lo menos. Yo quiero que pierda a Gaudio. La casa de Antonieta.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 ¿Pensó en comprar arte? Sabemos que no. Jessica, la casa de las empanadas prepisas, mil volantes a 20 pesos. Te regalamos la salida a lazo con la operación de cataratas. Jessica, la empanada de buen color. Al chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, Cayó por nocaut técnico en el primer minuto del cuarto round. El novato colombiano José Luis Partera Herrera no tuvo que despeinarse para dar cuenta de un veterano y bastante fuera de línea, Ronia Castro. Ahora con un equipo de producción más amplio Podríamos tener informaciones y audios Como tiene la gente que tiene, hace el micro de noticias Pero no podemos decir así Por eso voy a tener que tratar de citar con las pocas palabras Que me queda la confianza que tenía el Roña Castro Ante Príncipe hablaba confiado Decía no voy a volver y voy a pelear por el campeonato Estoy más bien que nunca, estoy mejor que nunca Después que le gane este negro feo Voy a seguir mi carrera hacia el campeonato mundial de nuevo ¿Por qué carajo pasa que los jugadores y los boxeadores Tienen esa confianza cada vez que vuelven Aunque no vuelvan y vuelvan no sabe por qué vuelven ¿Por qué vuelven? Y porque el negro feo era él en realidad Él no era negro, él era blanco y era feo y era gordo, pero tenía una señora lindísima que sufría como la de Rocky. Decía, no, no, que yo la logra, que yo la lona, he visto el sufrimiento de la mujer? ¿Sufría como la ex esposa de Monzón? No, no, no, sufría como la de Rocky. <risa> <risa> Resultado que los juegos afuera. Los toros de Chicago cayeron por 106 a 111 ante el calor de Miami. Las espuelas de San Antonio aplastaron 122 a 88 a los Reyes de Sacramento. Y los pistones de Robocop Town derrotaron 92 a 74 Pasó, me pasó, para bueno, hacer las cosas, tienen salen No locutor. Así es verdad, pero se parece mucho a Martín Parodi. ¿Qué tal, Martín Parodi? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido al micro deportivo que damos comienzo ahora, porque la verdad es así, porque las cosas parecen empezar cuando todo termina. Vamos a hablar un poquitito de Vázquez. Tenemos al Vázquez, tenemos al Chapo Nocioni, que acaba de volver a perder. ¿Te enteraste, Martín Parodi, que de nuevo Sacramento y Ohio? Miami Heat le ganó a Chicago Chapo Nocioni, que hizo muchos puntos, hizo muchos rebotes, agarró, tomó muchos rebotes. Pero erró todos los tiros que tenía que ganar, así que en los papeles parece como un buen jugador, pero es un fracasado. ¿Cuál de las dos actuaciones estás hablando? ¿De la del sábado o la del lunes por la noche? La del sábado. El lunes por la noche no me interesa. La Casa del Señor. consuelo, seguros asegurados, versículos de todos los tamaños. Todo para el religioso occidentalizado. Precios convenientes. Domingos abiertos todo el día. La Casa del Señor en sus 34 millones de sucursales a pasitos de blockbuster. Pero 34 millones de sucursales. ¡Qué increíble Estoy escuchando las publicidades de dar cuenta que son una farsa tras otra de lo cual me tiene bastante preocupado. Vamos no a hablar... con los auspiciantes. Me tiene preocupado porque este fue un fin de semana polémico para el deporte nacional. Los jueces, tanto como los jueces del país en sí mismo, como la jurisprudencia en sí misma, sino solamente también los jueces nos referimos a los mismísimos árbitros de fútbol que tenemos en el fútbol nacional, que están todos tela de juicio. Pueden subsistir al fútbol con una cuestión así, cuando en parte de justicia están llevados a ser constantemente juzgados por mala praxis y por mal funcionamiento y jugado por cosas que en realidad me parece muy injusto que sean tratados no sé sí, cómo querés que te responda eso sinceramente tomó maquinita afeitar 2006 New hubo el de San Lorenzo Central mereciendo obviamente la victoria debido a su volumen futbolístico empató ante el arsenal de las estrellas tiro que le va a hacer, partido 2 a 0 ante la gente de La Plata Pero, ¿a vos te pareció realmente que el árbitro desperdició y maltrató al pueblo canalla, no el de... el de Boca, sino el de Central? No, ¿por qué? Al de Vélez en todo caso. No, no, no, pero Eso no es está... pesota. Ay, no hay que dejarlo entrar de vuelta a la ciudad hay que dejarlo allá que lo que era un rosarino que no lo hizo lincha. quedar mal ante el gran público de la gran capital y eso nos maljuga a todos y nos deja una mala imagen y pesota es el ejemplo del árbitro rosarino caso no el ejemplo del árbitro rosarino es la molina no estaba de otro más claudio martín no era otro rosarino claudio martín ese era bueno no no era bueno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 La ciudad de luto, todo medio ciudad deportiva, comiéndose las uñas y no entendiendo por qué Rosario Sonder no tiene una cancha oficialmente y por qué no es un club, el otro día tenía severas charlas con la gente, ¿y dónde puedo ir a asociarme a Sonder? Pero Sonder no existe, Sonder es el estadio de Ñul, ¿por qué pasan esas cosas? La y te asocian. Yo no soy de acá, son de Rosario, esa barca de ropa que ha creado un mito futbolístico, un mito voleibolístico y nos metieron en un equipo donde no había el equipo, ¿te parece bien que de repente una cancha sea de un equipo que no es del equipo de la cancha? Sonder es por Sonder Rosario. Los resultados del volei. la bol, Liga Nacional de el Rosario Zonder se quedó a las puertas del título en el sexto partido de los juegos afuera. Club de amigos lo derrotó del local en enfermo por 3 a 1, 25-23, 20-25, 25-17, 26-24. Cerró la serie 18 por 4-2 y se el campeón por primera vez. Un tipo, de corteño, 40... <risa> un tipo de 42 años todavía pisando las canchas de bola y saltando con sus ligamentos sanos, flotando y sin menisco roto. ¿Cómo puede ser posible que Conte siga brindando tan buen espectáculo, tanta sabiduría, tanta barba, tanta entrega en medio de rodeados de pendejos que no le llegan ni a los 20 años de diferencia? ¿Puede ser posible que un deportista siga a esa edad jugando y tratándose con gente menor en un mismo vestuario? ¿Es legal eso? Conte no era un filósofo. Conte, no Conte. Sí, claro que sí come verdura Y tiene sexo como Sting Este equipo se colgó del arco ¡Qué mal! Colgarse del cable también está mal Compártalo con sus vecinos Este fue un mensaje de la Liga de la Novia Ester y Zona Oeste Los dos tienen sexo entonces Sting y Conte juntos ¡Qué pareja! ¡Qué entre, nivel! Entre, entre Entre El periodista deportivo Enrique Quique Salsa Wolf evolucionaba fabulosamente. Hoy luego ser internado de urgencia durante el fin de semana debido a un accidente cerebrovascular. Además, Michael Schumacher se impuso de punta a punta del Gran Premio de San Marino. Fin de semana tristísimo en lo deportivo, en lo nacional y fin de semana de muchos accidentes. Tenemos a Gerardo Sofovich accidentado, a Nazarena Vélez accidentada, a Tamara Paganini que le tocaron el culo, a Kike Wolf internado. Tristeza, tristeza en el ambiente. Kiki Wolf ojalá que se muera porque le pega a los hijos. Pero jugaba muy bien el fútbol, hacía una buena dupla con Fufo y con Patanga. No sé, se va a perder el Mundial ahora. Y con Pasarela pasarila el equipazo del 79 de, del mundial 79 <risa> <risa> mejor mundial de todos no, de los pibes fue fue el 78 y acá hicieron otro mundial porque había sobrado presupuesto de militar para la época el paralelo Señores, gracias por estar, ha sido un resumen medio extraño, ha sido un resumen caótico, pero un resumen sincero hecho con el corazón, porque los que tenemos deporte tenemos corazón y porque los que tenemos un corazón sano pensamos en hacer deporte para mantenerlo sano. Así que gracias a todos por prestar atención a las verdades deportivas que decimos acá, porque tenemos la intención de informar y sentirnos mejor informando, porque nos sentimos mejor informando tenemos un corazón sano y porque tenemos un corazón sano pensamos en el deporte y porque pensamos en el deporte creemos que la salud es buena. Así que a cuidarse señores y a pensar con el corazón, porque el corazón hace que viene el espíritu y hace que las personas se quieren y se amen y que los que Se aman, hacen deporte porque tienen sexo todas las noches y el amor es bueno y el sexo también y el amor y el deporte van juntos de la mano. Gracias por estar señores, gracias por hacer así, gracias así. No cambien nunca y sigan escuchando y Paggy porque micros deportivos se utilizan a cada instante y no tenemos promoción válida para Córdoba y Mar del Plata. ¿Necesita plata en efectivo? Si sí, la damos en el acto, venga al acto de campaña del concejal Carlos de Mendoza y encuentre hasta tres veces su sueldo dentro del uniforme de cualquier efectivo o granadero. Apoye a Carlos de Mendoza. Hoy tengo noticias de su banda favorita Se los digo por una patita de jabalí Noticias de música en Yolki Pasos al baño y quedan los artistas La banda norteamericana Wilco se prepara para entrar el mes que viene a estudio para grabar su sexto disco El grupo de Chicago ya estuvo presentando en vivo algunas de las nuevas canciones durante su última gira y planean seguir haciéndolo en las próximas fechas. El nuevo disco todavía no tiene nombre, pero se espera para fin de año. Escuchamos a Wilco de su última placa de Ghost is Born, haciendo Theologians. Just in motion. So motion. So motion. Hell, yeah, little riding room and the day. God is with us every day. Yeah, Hell, little red light. Is with us every night. They don't know no about my soul, oh, they don't know. They fill my heart with little things, and my life will change. Oh, there's so many ways, I find no missing. La producción de Jolki Palki se autodedica. I'm hey. y Palki, apoya al Monseñor soto ¿Y qué? Hay que Reactual. recordar a nuestros amigos <risa> del año pasado. Desactualísimo. No, pero hay que hay que mantenerlos en la memoria para algo. Este país tiene que tener un poco para algo de se inventó la memoria. El minuto Exacto. a minuto en Solquíval. Claro. Bueno, nos vamos. Nos despedimos. esto ha sido todo por hoy. Me gusta esto. Gracias a, a Rodríguez por irnos. A Rodrillo Preto. Saludos a toda la gente que nos sigue apoyando, saludos a, a mi esposa. Saludos. A no, pero a mi esposa y Rodrillo estaban en serio. Y bueno, bueno los lo vamos Nos vamos, el disco de esta semana es Lo nuevo de Sonic Youth. Rather Rip se llama el disco Mejor Ripeado. Ah, el disco mejor de ripeado razón. del mundo. El disco se llama Más vale Ripeado. No, no, no completa la, la frase, ¿no? Pero relacionado con lo que arruinimos el programa con el señor Bush. 350 acá lo ripieron. Exacto, el disco todavía no salió, así que ya está ahí dando vueltas para que se lo bajen. Y si les gusta, lo tienen la oportunidad de escucharlo acá. Rina es lo primero que vamos a escuchar, lo vamos a estar escuchando toda la semana. Adiós, esto fue Sholky